Para hablar de una información que se conoció en el día de ayer, que el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Trata de Personas, la ley 26.364, que se sancionó en 2008, fue modificada en 2012 luego de la conmoción que generó que la justicia de Tucumán absuelva a los acusados del caso Marita Verón. Finalmente ayer se conoció que fue reglamentada y publicada en el boletín oficial. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Susana Trimarco, una de los referentes más importantes de nuestro país en lo que tiene que ver contra la lucha contra la trata de personas. Hola Susana, buen día page desde el informativo de farco la saluda cómo le va buenos días bien muy bien gracias por atendernos queríamos saber su opinión respecto a la información de que finalmente se reglamentó la ley de trata de personas bueno este, la verdad que estoy muy contenta que, que se haya reglamentado la ley este de toda manera lo mismo nosotros Eh, tenemos varios casos y ya tuvimos este eh, eh, juicio eh, trata de personas de este víctimas eh, que nosotros hemos rescatado y hace tiempo y ya tuvieron su, su juicio no y su este justicia eh, estoy muy contenta por eso y, y bueno por eh, cada, cada día eh, se va avanzando más en, en esta lucha tan terrible como es el delito de trata de personas. Nosotros el año pasado hemos trabajado muchísimo, este se han rescatado muchísimas víctimas, este, se está eh, con la Fundación acompañando y dándole toda la contención y y el acompañamiento que la víctima necesita eh, este así que bueno es respaldado por esto la verdad que se se puede trabajar mejor pero pienso que este delito eh, cada caso cada cada caso es un es una una historia de vida este eh, cada una de ellas y cada día este nosotros vamos aprendiendo eh, técnicas nuevas cosas nuevas que estos delincuentes cometen este violando los derechos humanos de, de las víctimas no Justamente lo que se reglamentó ayer tiene que ver con parte de las modificaciones que se hicieron a partir de 2012, a partir de que se absuelva a los acusados en la causa por la trata de persona contra su hija Marita Verón. ¿Cuáles son los principales, eh, las principales modificaciones o lo más importante de esas modificaciones que usted cree? Eh, bueno se, se modificaron varios puntos importantes como que cuando le, la víctima este eh, no eh, digamos tenía que, que poner en claro que ha sido víctima este eso se, se modificó eso este digamos y, y varios puntos que este la víctima siendo víctima tenía que, que, que probar que, que era víctima y eso era una injusticia muy grande toda toda persona todas todas mujeres que este están en esa situación eh, siendo mayor de edad por supuesto eh, el tema era cuando cuando eran mayores de 18 años este tenían que, que probar que eran víctimas y eso este, era era muy injusto porque en realidad ninguna mujer ninguna persona este eh, eh, se va de como un acuerdo con una con un trocenteta para que la exploten para que la violen para que le les peguen la golpeen como la go, la golpean y como las tienen encerrada y como le hacen todo lo que le hacen no la la este la verdad que todo eso tenían que probar y ahora con con esta nueva modificación ya no eso ya no no pasa y, y también quería aprovechar la oportunidad ya que ustedes me hablaron porque fíjese usted lo que es la vida eh, yo sigo luchando y, y este la todavía la justicia tucumana eh, no dejó firme la sentencia en eh, el caso de mi hija este esta justicia tan lenta, ¿no?, y esta justicia este que hace injusticia, no justicia, y que todas las madres tenemos que luchar como luchamos día a día, y en realidad, mire, yo hace 13 años que vengo luchando y todavía mi hija no tiene una verdadera justicia. Eh, yo este año me voy a poner firme en los tribunales de, de Tucumán y este voy a exigir que que esta este, esta lucha tan grande que tuve en mi vida por por el caso de Marita este se destapó la trata de personas en la Argentina porque fíjese usted allá por el año 2002 ¿Quién hablaba de de de de, de, de trata de personas en realidad ni yo conocía lo que era esto aprendí a conocer cuando cuando cuando la llevaron a mi hija y empecé a luchar y a buscarla a ella y esto sin vergüenza este para dudas de, de de la justicia tucumana todavía no me dio este una respuesta concreta sobre sobre el caso de mi hija a partir just justamente de su experiencia en todos estos años, ¿le gustaría conformar el Consejo Federal que se incluye en esta ley que se reglamentó? Sí, por supuesto. Me me, me gustaría, este, este digamos, participar en ello, en, en ese consejo, porque quién más que nosotros, que todos los días de nuestra vida estamos en contacto directo con las víctimas y en el acompañamiento de la, de las víctimas desde desde su vida cotidiana hasta todo lo que le pasa cuando están enfermas cuando este, tienen problemas este eh, de cualquier de cualquier tipo en, en, en su vida y estamos ahí parados este, viendo todo eso entonces a mí me gustaría para poder defender este mejor a las víctimas de trata de personas Y, y aportar este varias varios temas, ¿no? para para que se vayan mejorando y para que se vaya este, eh, este digamos la víctima tenga una, una verdadera justicia, ¿no? ¿Qué le puede decir desde su lugar a a las jóvenes o a las familias que están expuestas a este tipo de delitos? que por favor se cuiden, que no confíen en cualquier persona, que se fijen porque la verdad que este caer en las la trampas de a estos delincuentes es algo muy perverso, muy malo, que este cuesta muchísimo salir de, de, de ese lugar, que por favor, este se fijen, abran los ojos, presten atención en eh, lo que le están ofreciendo a dónde le están ofreciendo de llevarlas o, o ofrecerles trabajo eh, manipulados por por ellos, por esta gente, por esta gente tan perversa y tan este, delincuente como son de de, de poder cometer semejante delito violando todos los derechos de las personas. Susana Trimarco, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. No, muchísimas gracias a ustedes, le mando un abrazo grande. Gracias. Estábamos hablando con Susana Trimarco, mamá de Marita Verón una de las referentes de la lucha contra la trata de personas en Argentina.